El siguiente tema que dice: Sí, s yo salgo de música. h á b l a n o s con algo de música de salsa. Algo de música de salsa, pues muy、bueno, especialmente para la familia Cisneros desde Mexicali que, se, que nos están escuchando. Así mismamente para Octavio, el juguero y Lulú. Mismamente me oyeron, ya sí me escuché. ¿eh? Adelante con música para ustedes, algo es de música de salsa. Y esto es para ustedes, algo que dice sí, música de salsa. Y eso t es el tema de esencia del g u a g u a n c ó Vamos a ver eso que dice sí. Muy buenas tardes. Va. La esencia del g u a g u a n c ó Y、ahí está para los chavos del CCH Oriente. Reclama, que Sistema e historia. Chasis c o t e s México. q u n coro te dice、Mexico. así. Que dice así Oye, como d i c e ahí está para la g e n t e de Santa Marta, Catitla. a a u n o s Para la gira de Chicolopa. Estamos、especialmente para la gente de Chimalhuacán, como le dice por allá, Chima. Para mi gente de Chima. ¿Qué tal? Se fue. Algo de música de salsa. Bien, fondo musical. Bien, ok, pues bien, vamos a seguir adelante con más música para ustedes. Pues esperando e s t a noche nos e s t á n escuchando, se s t á n divirtiendo con nosotros. Esto es a cargo de Hermanos González, j a z z d i s c o t e q u e México. Pues bien, vamos adelante con el siguiente tema musical que nos dice así. esto es algo de música para ustedes, algo de música, algo de música salsa. Y pues bien, no sin antes, pues vamos a mandarles saludos muy especialmente a los amigos de Chocolapa, así mismo a la gente de Chiba. Que se encuentran pues también escuchándonos, así mismo a los amigos de la Colonia Volcanes, allá detrás del castillo. Pues bien, vamos adelante con música, música para ustedes. Y esto es algo de música de salsa. Esto es algo de música de salsa, la salsa de La Cartera. A á m o n o s y es el señor, es la orquesta de Jerry Harrow. Vámonos. Es algo clásico, es la cartera. Vámonos, música de salsa. ¡Hey! La Vámonos, de ¡Vámonos! Momento, sistema estéreo, c y a s México. Ustedes, ahí está. Está para los amigos de c o l o n i a Pantitlán, Ciudad de México. Y esto es desde Radio Casico. r e Tropical México. La mejor r a d i o por internet. Ahora se adelanta, n o m o dijeron que estamos en el que podemos d e c ir lo que queramos. Somos más chingones que de los de al lado. Vámonos, esto es, esto es la radio en internet. Vámonos, radio casetón. Vámonos, y es México. ¡Vámonos! En piedra, la estrellita, el portero, el costo de s a Fanny, Angélica Yerga, vámonos! Y son la banda del taller de cartonería, aquí en el c a s e t ó n y bien se fue, fondo musical. ¡Ay! Bien, ok, pues bien, vamos a seguir adelante con un poco más de música para ustedes. No sin antes mandarles a l u d o s muy bien especialmente a Guillermo Bautista, Audio Iluminación Pantro. Asimismo,、sí、Luz y Sonido Valeria Tropical, del amigo Gerardo, que nos está escuchando. A los amigos, a...、Ah, Me ha estado l p a z a n d o a la amiga p a u l i n Sonido Esmeralda, que también n o está escuchando. Digo que nos iba a sincronizar por Internet Retropical Sonideo. r Pues bien, así mismo vamos con más música para ustedes hoy, en esta gran ocasión, pues esperando que pasen un rato agradable en compañía de nosotros. Somos hermanos González, Audio Iluminación, Jazz p i s c o t e l México. ¿Fondo musical?